L�ua. radio la la la las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos de, de lunes a viernes de 10 a 12 horas www.rnma.org.ar Hace 4 minutos arrancamos con todo este enredando las mañanas. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Este, Pancito dedos mágicos, me estoy escuchando mal. Ahora está mejor, ¿no? ¿Sí? sí. ahora está. Ahora sí, bueno, estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy con un equipo este bastante corto, ¿eh? Bastante corto, Matías, la verdad nos, nos dejó en banda. Sí. Este, ya lo vamos a traer al estudio y bueno, Bani Seve está con Iseba. problemas de salud. Está más con un pie para allá que... Eh, sí, no, así que se si está si escuchando, te mandamos un saludo. Eh, me parece muy bueno que hayas decidido ir al médico, es una buena alternativa. Por, por lo general la gente hace eso cuando está malo, ¿no? Y es verdad, menos mal que hizo caso, ¿no? Porque mira Hace días que se encuentra mal el compañero, pero bueno, ya está este haciéndose controlarse que de acá le mandamos un saludo, un abrazo y que se recupere pronto. este Tenemos una agenda bastante cargadita el día de hoy. Eh, vamos a estar hablando de diferentes temas de diferentes puntos del país vamos a hablar estar por jujuy por chubut por Buenos Aires este hoy en día bastante importante se trata bueno el proyecto sobre el aborto, el aborto. así que la verdad que una mañana bastante agitada vamos a estar hablando un poco eh, de todo eso. Eh, Pasamos nuestro contacto, ¿te parece, Vilma, para toda la gente que se quiera comunicar? Listo, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de la www.rnma.gov.ar o a nuestro Face, mandarnos mensajitos a la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden dejar lo que quieran, saluditos, incluso, ¿por qué no? Ah, sí, me gustaría noticias. un saludo, ¿no? ¿Eh? Sí, Estaría me gustaría bueno. buenísimo. Así es, así que estamos hoy hasta las 12 del mediodía con todo el enredando la mañana aquí en San Salvador de Jujuy. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece Pancho? Y arrancamos con todo el enredando aquí en el estudio de Radio Pueblo. Ahora sí, continuamos con este enredando las mañanas el día de ayer, este bueno, hubo una conferencia de prensa de la CGT, este anunciando, ¿no? un paro para el 25 de junio. Este, Así bueno, es. sí. la verdad que es muy importante el paro, digamos que hace tiempo se le viene solicitando de se frente sectores. Este, y bueno, el día de ayer también tiene que ver con montones de cosas que fueron pasando no La marcha federal, este las marchas federales, por decirlo Fue la marcha federal de educación y después las diferentes organizaciones Así que, que también hicieron presión, ¿no? Y el día de mañana se está realizando un paro también de la CGT Que se sumó camioneros así que, Y que bueno. también se va a sumar, ¿no? De este Con respecto al paro este que están haciendo este para el 25 de junio Así es, así que bueno, nosotros nos queríamos comunicar por eso con Norberto Señor, él es de Rompiendo Cadenas, para preguntarle justamente no en qué marco y qué importancia tiene este paro del 25 de junio. Hola Norberto, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, gracias por llamar, como siempre. Buen día. Buen día Norberto, bueno, ¿nos podrías comentar digamos qué significa este paro del 25 de junio y cómo se llega? ¿Él también? Sí. Bueno, el paro del 25 de junio este tiene, tiene varias aristas para ser analizado, ¿no? En primer lugar, por supuesto, eh son enormes las cantidades de trabajadores y trabajadoras e incluso de otros sectores populares no azalateados eh, que de alguna manera esperaban una respuesta de estas características desde hace rato Eh no solamente por esta gigantesca vuelta de tuerca en el ajuste y en las reformas estructurales que implican el acuerdo eh pergeniado por el Fondo Monetario y Macri, que obviamente es un acuerdo que siempre estuvo de un modo u otro en sus planes, al menos las líneas generales de sus políticas, más allá del tan mentado gradualismo que de todos modos fue un azote Eh, para para las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo desde que están en el gobierno este sin duda eh, era esperado era necesario eh ya desde mucho antes no es decir los intentos de eh, aprovechar el resultado electoral para imponer la reforma laboral haber impuesto pese a la enorme resistencia y con un grado altísimo de represión como no se veía desde el 2001 mil la reforma previsional, es decir, el despojo de 100.000 millones de pesos de las arcas de los jubilados para eh para financiar el pago de la deuda centralmente, los niveles de endeudamiento a 100 años fueron adquiridos antes del acuerdo con el fondo, etc. Eh, no hay otro camino que expresar con un paro muy grande, muy contundente y con grandes movilizaciones. Eh el repudio a Macri que de hecho sin el paro, sin la convocatoria de la cúpula de la CGT borrada y transando desde el primer día hasta hoy mismo con Macri incluso sin la certeza de que el conjunto de los gremios de la CGT sostenga en este paro el 25, hubo infinidad de movilizaciones enormes que mostraron ese descontento, mucho más con el veto al tarifazo, mucho más, eh como decía antes, con el acuerdo con el fondo. Así que el paro tiene ese primer contenido. El segundo contenido que hay que señalar es ningún tipo de intención del grueso de la burocracia sindical que fue socia de todas las empresas, especialmente de las más grandes y de todos los gobiernos de turno, ningún interés en generar ningún tipo de medida de lucha seria que despliegue la fuerza de la clase trabajadora para derrotar estos planes. No Bien. quieren derrotar los planes de Macri, no quieren que se fortalezca la clase trabajadora, porque la derrota de los planes de Macri basada en la fuerza real de las bases trabajadoras significa la pérdida del poder y no el reforzamiento del poder de estos burócratas, ninguno de los cuales trabaja hace décadas, ninguno de los cuales vive como un obrero, ninguno de los cuales tiene ninguna preocupación de las que tenemos, quienes podemos perder el trabajo, no llegamos a fin de mes, sufrimos la represión cuando salimos a protestar o los despidos, etcétera, etcétera así que eh ese es el segundo gran contenido es decir, es un paro a pesar de la burocracia sindical porque ya no tiene otro camino que llevar adelante claro Escúchame, justamente eso te queremos preguntar, ¿no? Porque sabemos que hubo varios intentos por parte del gobierno para parar justamente este paro, para que no se realice esto de liberar este fondos por la obra social o también el tema de, bueno, el aumento del techo salarial de un 5%, no a pesar de eso, ¿por qué crees que esta, bueno, eh, Este, la burocracia sindical este no pudo acordar digamos pero en otro contexto capaz que lo hubiese hecho no qué impacto tienen en, en eso la marcha federal de las organizaciones sociales bueno y, los, y el veto este qué te parece respecto a eso el enorme impacto es que en todas las, los sectores donde hay despidos hay una resistencia masiva con o sin la burocracia sindical mucho más donde hay algún grado de organización este no solamente me, nos podemos referir a los sectores estatales, donde eh, pese a haber pasado varios meses, el conflicto del INTI continúa, el del Senasa continúa, el de el Hospital Posadas continúa, el de Río Turbio, más allá de lograr el objetivo del gobierno de, de sangrar con 300 puestos de trabajo que eh, quedaron fuera de la, de la mina, eh, los otros 170... Quin ser reincorporados eh, las puebbladas en Fanazul... no solamente esos del estado sino que eh, empresas metalúrgicas rapi están stock eh líneas de colectivo pese a que uno de los mayores traidores y entreguistas... eh son los dirigentes de la uta uno ve en todos lados líneas de colectivo donde a veces eh el canal que hace desbordar esa bronca por abajo es eh algún hecho de inseguridad y entonces este ahí se expresa esa bronca de las bases, pero hemos visto carteles en las eh, pa en los parabrisas de los colectivos exigiendo un aumento de verdad, es decir, acá hay un prim primer problema que todos los acuerdos que firmaron los traidores de la UTA, de UPCN, eh de comercio, de, de otros sindicatos este eh, han estado este, re, ceñidos a las pautas que estableció el gobierno en defensa de los intereses de los grandes capitalistas. Hay algunas excepciones de gremios que han luchado y han este logrado superar ese techo, especialmente eh, aceiteros o bancarios, eh, que se trata precisamente de sindicatos que han tenido otra política respecto del gobierno de Macri y no este toma y daca, donde la posibilidad de que los carpetazos no lleven a enjuiciar por los actos gravísimos de corrupción que han caracterizado alguna parte de esta burocracia, o eh fluidos fondos de obras sociales para que esa cortela siga eh, engordando los viajes al exterior, la vida de reyes que llevan algunos de estos traidores este por supuesto eh, siguen siendo la lógica con la que negocian pues, que si no hay algo que hacer que los salarios un poco más al 30% como mínimo que va a haber de inflación en el año para un gobierno que mintió desde el primer día con sus pautas y las cambió dos veces y ahora directamente las eliminó pero si no logran frenar un poco la sangría de los despidos en el conjunto de los sindicatos de la Argentina, si mínimamente no dicen algo frente al tarifazo este que golpea a muchos otros sectores populares, incluso empresariales, este evidentemente esta gente queda tan fuera de juego que ni siquiera su objetivo de colarse en las listas de un PJ reunificado que va a ver que habrá que ver si logra reunificarse, si logra armar un espacio común con este nuevo espacio de centro que que despliegan otros sectores del movimiento social y del sindicalismo de la CTA. Este, bueno, están tratando de cobijarse como siempre bajo el sol y este evitar que la bronca obrera eh, arrase con ellos, ¿no? Entonces, Eh, hay una defensa como siempre hicieron de la gobernabilidad un criterio completamente antidemocrático en muchos de esos sindicatos no ha habido asambleas y congresos más que formales para levantar la mano y para que si algunos osara no levantarla o levantarla en contra o abstenerse eh, rápidamente tener su telegrama de despido porque son los primeros en avisarle a la patronal no el caso del Posadas es emblemático Este tratándose, nada menos que de ATE, nada menos que de un alguien que ha sido aliado de Godoy o de Isasi, eh, no sabemos si lo sigue siendo, pero efectivamente que han hecho las listas de despidos de todos sus candidatos a delegados opositores eh, y hasta dentro del propio hospital o en un propio congreso de ATE patotearon a los trabajadores y trabajadoras este que estábamos en ese congreso repudiando sus prácticas, ¿no? Entonces, sí. Eh, eso eso es lo que domina el mapa sindical argentino y por supuesto la CTA o la Corriente General de Trabajadores o Moyano mismo, eh tienen una percepción mucho más clara de que no se puede este ser cómplice del gobierno como lo han sido hasta acá el resto de las cúpulas sindicales en general. ¿no? Claro. Con respecto a esto que decías de contener la bronca no por parte de, de la burocracia sindical de que no se les vayan de las manos por eso digamos no se llama movilizar el día 25 también seguro seguro eh, tienen uno tienen algunos problemas no porque yo no descartaría que en los próximos días con un poquito de eh, con la chequera un poquito flexible de las obras sociales este, varios de en el camino y aunque eso no apareciera, no descarto que algunos como la Usta o la Unión Ferroviaria que van a estar en el centro este de no diría de las presiones, porque no necesitan presionarlos mucho, sino de las conversaciones y de los negociados para que este no convoquen a, a parar, este veremos qué ocurre, pero eh, esos gremios y otros Este, es probable que, que no paren o al revés, que precisamente eh, garantizando un paro total de, de esos sindicatos a lo que se aspire a que nadie salga a la calle en ningún lado creo que no lo van a lograr eh, la bronca de los trabajadores ha florado especialmente en las calles, el movimiento de mujeres que ha impuesto una agenda eh, sobre todo desde las mujeres trabajadoras mujeres pobres o aquellas de las capas medias más sensibles ante la muerte eh por por embarazos no deseados y por la clandestinización del de de esa práctica, este como tantos otros derechos de las mujeres eh, irrumpen de una manera no querida por el sistema, escuelas tomadas, Eh, todo tipo de acciones de calle, paro de mujeres, es decir, las tendencias a salir a la calle, a parar, a movilizar, a ocupar lugares de trabajo, de estudio, van creciendo y es a lo que le temen pavorosamente, empezando por el... Chorro, multimillonario, que nació en cuna de oro, que jamás en la vida agarró una pala y sus seguidores se dan el lujo de cargar a los trabajadores que toda la vida se deslomaron como si fuéramos los vagos que no queremos laburar, a veces porque alguno perdió el trabajo y solo tiene un plan social, eh, estos son los primeros. Estos que nunca, nunca transpiraron en su casa porque siempre tuvieron el aire acondicionado al máximo, nunca pasaron frío en la vida, eh, nunca eh conocieron un barrio humilde y lo que se sufre, nunca conocieron el rigor de alguien que los pueda dejar sin ingreso. eh Estos tipos son los primeros que obviamente le temen, ...a ese accionar de la clase trabajadora y del pueblo... ...pero por supuesto la lista es larga... ...siguiendo por tantos opositores... ...que sueñan con que el pueblo no delibere y gobierna... ...sea algo eterno... ...que ese poder que ocupan en una Cámara de Diputados... ...que también los vuelve millonarios... ...o en otros sillones de funcionarios en las gobernaciones... ...los convierte en ricos que, que no tienen ningún problema con su vida, y por supuesto esa burocracia sindical que también forma parte de otra clase social que no es la trabajadora. Es decir, acá está la orden del día, realmente una lucha de clases por los intereses de las clases desposeídas, de las clases explotadas, y eso es lo que embrionariamente a veces... Este no con claridad pero sí en perspectiva es lo que está florando en esta lucha contra los enemigos históricos de la clase trabajadora que hoy gobiernan y sus mandantes en el exterior eh, la visibilización del fondo monetario del imperialismo norteamericano de sus planes geopolíticos el odio a gobiernos populares que de un modo u otro aunque más no, sea, no sean sometidos enteramente a los designios de ese Imperialismo y de esas grandes transnacionales, eh, es lo que predomina en la política de este gobierno y es poco a poco lo que hace madurar no ya eh, la desconfianza, el escepticismo, la falta de expectativas que tanto miden los encuestadores, sino que crece el odio, el odio profundo a esta gente que fue capaz de pergeniar desde la mal llamada conquista del desierto hasta la dictadura del genocida del 76, pasando por los bombardeos de Plaza de Mayo y tantos otros hechos, es esa clase social, sus eh, eh, antecesores, sus herederos, los que hoy ocupan prácticamente millones de las altas decisiones de la Argentina y por eso ese odio popular este es nuestra responsabilidad, quienes desde abajo construimos expresiones sindicales y políticas de lucha en defensa de los intereses obreros y populares no es otra que la de gestar una fuerza alternativa, una perspectiva que basada en esos intereses se proponga cambiarlo todo, acabar con estos delincuentes y asesinos que ocupa los sillones del gobierno, cuidar todo su poder y tratar de abrir paso a que más tarde o más temprano todas las riendas de la economía, todas las riendas de poder hacer, llevar adelante una vida digna, estén en manos de los únicos que eh, producimos las riquezas y brindamos todos los servicios en este mundo que somos los trabajadores y las, y las trabajadoras momento vamos a estar charlando, ya acercándonos al 25 también, este pero sí, es como voy a decir más tarde, que nunca, este es el camino, ¿no? Y vamos, a, en algún momento este las riendas van a estar en manos de los trabajadores. Bueno, muchas gracias y estamos seguros que la historia pasa por ahí eh, y que muchos otros que lo único que hacen es especular con fechas, que cuando convoca uno, porque muchos de estos opositores ...cuando sale la movida del 14... ...quieren otro el 19... ...cuando se va a la Plaza de Mayo... ...quieren ir a a una capital de provincia y demás... ...están en La Chiquita... ...le han hecho el juego a Macri... ...por más que tengan más decisión... ...que los tránsfugas de la cúpula sejetista... ...y eso también hay que enfrentarlo... ...y esos son los límites por los cuales la CTA... ...desde hace décadas... ...habiendo planteado ser alguna alternativa... ...al modelo sejetista se quedó a mitad de camino y hoy sufre el bochorno de tres pequeños grupos, ninguno de ellos capaz de generar la unidad y la potencia por abajo para derrotar a los de derribos. Bien, Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a, a, la, a los trabajadores, al pueblo jujeño, eh, que también están enfrentando un gobierno muy opresivo, muy represivo. Este, como el nacional no y fuerza compañeros y gracias siempre por por abrir el micrófono a nuestras expresiones muchas gracias muchísimas gracias esté bien ahí pasaba noberto Senior de rompiendo cadenas que bueno no la verdad que esté muy interesante la entrevista el planteo digamos y el panorama no de cómo se, se viene este bueno toda la lucha sindical y todas las diferencias que hay como también de los sectores como rompiendo cadenas de del del sector del sindicalismo combativo vienen desde hace tiempo denunciando todo esto y hoy también parte de toda la movida que se viene haciendo este o, o cómo se llega a esta mar este paro del 25 tiene que ver con estos sectores, ¿no? que no se arrodillan y que están al frente este como trabajadores en la lucha, ¿no? frente al ajuste, el tarifazo, contra los despidos, así que bueno, eh, la verdad que muy interesante la entrevista con Norberto Senor Ahora este, vamos a escuchar un poco de música y continuamos ya con Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo.